los humanos son una enfermedad, son el cáncer de este planeta, son una plana, y nosotros somos la única cura. Estás escuchando Hijas del Lindane. Lo he dicho, estás en Hijas de lindane aquí en Turuta y Ratia, en este primer programa. Programa en el que vamos a poner temones, temones que a mí me gustan, porque para eso es mi programa. Y ya sabéis, Turuta ya ha empezado, así que quien quiera animarse a hacer el programa, ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, y en este programa, Hijos del Lindane, voy a intentar poner música... Bastante variada en este primer programa Voy a intentar poner todos los tipos de música Que, que vamos a tocar aquí Y bueno Quien quiera venir a visitarme a Hacerme una visita aquí, a hablar, a hacer el payaso Ya sabe, aquí hay asientos de sobra Eso sí, el que venga, micro abierto a empezar ya. Como ya he dicho antes, en este primer programa voy a intentar poner un poco los estilos de música que se van a tocar. Y bueno, vamos a ir empezando con unos suecos que hay sí, vale, soy un pesado con este grupo, tal y cual, pero qué quieres que te diga. A mí me gustan y creo que se merecen, se merecen en inicio. Así que vamos a empezar con unos suecos graveyard que tienen dos álbumes. Acaban de sacar hace poco un nuevo vinilo y... Efectivamente me lo he comprado Bueno, vamos a poner Vamos a poner La canción Hissingen Blues De su primer disco De su primer álbum Que se ve, que se llama también Hissingen Blues Y bueno, estos suecos hacen así Hard rock Psychodelic, no sé qué Y bueno eh, Para que se haga un poco tiquismiquis Y me vais a tocar las pelotas en plan No, mira, es que eso no es hard rock Es que no sé qué Yo las fuentes las he cogido de su de su Facebook original, de su, así que a mí no me vengáis con hostias, se lo decís a ellos. Si no estáis de acuerdo con lo que ellos mismos creen que son. Así que sin más, vamos a empezar Graviar Hissing and Blues. Como ya sabéis, seguramente estáis escuchando a través de turutelleretia.novos.com. Pero bueno, y aparte de ahí colgar el programa, también he hecho un pequeño blog para subir mis mis audios. Hijosdellindane.blogspot.com. No, no blogs, no soy tan alternativo. Yo blogspot. Ni hijas ni hijos. Hijos con X, porque sí, yo soy muy punky Y bueno, ahí vais a tener los audios, la tracklist de lo que vayáis subiendo y bueno, lo que se me pase por la cabeza. Así que ya sabes. De todas formas esto estará en toda la información estará en en la página de la Turuta, que por cierto, dentro de poco se cambiará para mejorar y para recibir a la oleada de gente que va a venir aquí a hacer programa. y vamos a seguir aquí poniendo temón tras temón temón para mí, claro y a que no le guste, pues ya sabe que venga aquí y se haga su propio programa de música vamos a seguir con unos con Cadáver, y no no es Cadáver en murciano son un trío de Berlín que hacen Progressive Psychedelic Rock algo así más oscurete que estos suecos que hemos escuchado antes Y bueno, vamos a seguir con, con un tema del su segundo disco, que ahora mismo no estoy viendo si no tengo apuntado el nombre, no pasa nada. Ah, sí, Drums de efectivamente, de Abra Cadavar. Muy originales ellos en su segundo, en su segundo vinilillo que se han sacado. Pues sí. Así que vamos a ir poniéndolos, a ver si me deja este ordenador de mierda que tenemos aquí. Efectivamente. Ahí tenemos habrá que dar Y seguimos Ya habéis escuchado Este grupo alemán Bastante guapo Yo los vi hace poco Y la verdad es que Muy muy bien en directo Un batería bastante alucinante Y bueno Vamos a seguir Nos vamos ahora A los USA A Portland Y desde ahí viene Red Fang Un grupo que está Desde el 2005 Por ahí dando vueltas Y hacen un stunner Bastante guapo Y bueno Y bueno Pues te digo del álbum Murder of the Mountains, que, que inglés tengo, ¿eh? soy la virgen. Soy tan bueno en inglés, casi como con el euskera. Y bueno, vamos a seguir, vamos a poner aquí el tema Wires, a ver qué os parece. Lo he sacado de un vídeo, así que igual se aparecen, aparecen voces por ahí y tal igual, pero bueno, es lo que tiene. Soy amateur en todo este temario, así que vamos allá. Wires, de Red Fang. I gotta check. evidentemente ruidos por detrás ahí a cholón pero bueno si, si veis el videoclip sabréis a qué a qué se debe tanto ruido y tanto jaleo. Hice un poco chapuza por mi parte, pero bueno, como había dicho antes esto es amateur y sin pretensiones de ser pretensiones de ser nada nada profesional. Así que bueno, vamos a seguir con ahora damos un giro, un derrape no Y vamos a entrar ya a universo del ruiderío Ruiderío que no a muchos nos agrada, pero a mí sí Y bueno, vamos a empezar con un grupo de, de Bilbo Bilbo, no sé si Bilbo y alrededores o Bilbo solo Y bueno, eh, se llaman Boa Morte Y la canción se llama Esencia Maldita Del grupo, o sea, del del álbum Boa Morte, no sé si es álbum, se ha sacado álbum, sinceramente no sé. Bueno, estos hacen un neo-cruze bastante guapo, la verdad. Les he visto unas cuantas veces y bastante bastante bien. Se está empezando a, a surgir aquí un poco escena neo-crusti por aquí. Cosa de la que por cierto me alegro. Me alegro bastante. Así que bueno, vamos a empezar ya. Sección Oscuridad y vamos a ello. Boa Morte esencia maldita. Y estaban boa muerte con esa voz un tanto extraña, pero pero divertida, extraña pero divertida, joder, no extraño, está bien. Y bueno, antes antes de seguir avisar de, de bueno, ya he dicho que esto es bastante un programa bastante bastante mal hecho para que vamos a engañarnos. Bastante mal hecho, es el primero y bueno, no creo que mejore tampoco, o sea, tampoco vamos a ir aquí de guays Así que tampoco me toméis bien serio si digo que estos son tal, estos son cual, hacen no sé qué O hay una escena, lo que me he escuchado he dicho, hay una escena de Neocruz, pues pues la habrá, para mí la y fuera Así que bueno, y ahora vamos a, cogemos nuestra chalupa y nos vamos a, a Galicia o oh, Galicia Gran Tierra de, de oscuridad Donde han salido grupos Grupazos increíbles Que a mí tanto me encantan Y me dejan loquísimo Con, por cierto, unas letras Que, porque claro, estos cantan Y tal, y no se entiende una mierda Así que yo os recomiendo Coger letras y empezar a leer Porque la verdad es que O sea, musicalmente Te puede gustar o no, pero las letras Las letras también, ¿no? Pero... Darles una oportunidad, aunque sea. Y bueno, una vez en Galicia vamos a ir con Ursus. Un grupo que, bueno, ellos tienen puesto en su MySpace que hacen Barbarian Crust. De beat, ta, ta, ta. Y lo de Barbarian Crust me mola. ¿Para qué vamos a engañarnos? Me mola. Así que, bueno, Ursus de coruña y vamos a poner el Aullar de los Lobos. Así que ahí os dejo con ursos. pues vosotros porque no me habéis visto, pero he estado aquí dando vueltas, saltando, bailando, bueno, bailando. Estos es son medio gastece, pero no pasa nada. Uf. Así que bueno, vamos a seguir con el mismo la misma velocidad o parecida velocidad, menos ruido, pero la misma velocidad y habéis visto que estos le pegan bien, bien de, bien de jaleo, bien de jaleo. Y bueno, vamos a coger la chalupa y nos volvemos otra vez para Bilbao. Bilbao y bueno Bilbao y alrededores de al alrededores me parece a mí no creo que sean todos de Bilbao y vamos a ir con un grupo que hace de Beat que se llama This War y vamos a poner la canción Sons of War del álbum homónimo también y bueno a ver que a ver qué os parece ya vamos ya pseudo terminando con el con el programa así que bueno ahí os dejo con Sons of War de This War que sudada tocando mi batería imaginaria bueno y vamos ya con el ante último grupo ahora nos vamos a ir a Madrid con un grupo que se llama Rumanía hacen así un punk bastante guapo, yo no soy muy punky pero bueno este grupo bueno, hay grupillos, hay grupillos bastante guapos Y bueno, eh, se llama esta canción se llama a matar, cosa con la que estoy yo completamente de acuerdo porque sobra gente en el mundo. Y bueno, el disco se llama Fiesta Democrática y tampoco tengo mucho más mucha más información. Así que bueno, os voy a dejar ya con Rumanía, a matar. y eso, a matar. que era muy buenos momentos vamos todos a la calle a matar vamos todos a la calle a matar esto del aburrimiento que era muy buenos momentos vamos todos a matar vamos todos a la calle a matar Eso es, sal de tu monotonía. Sal a la calle a matar. Eso es eso es el mensaje. Pues ya hemos ya hemos llegado aquí al final, al final de este primer programa, pseudo pseudo programa, prueba, vamos a denominarlo X que hemos hecho aquí, o hemos hecho no, he hecho yo, qué cojones, no hemos hecho ni hostias. Así que bueno, ya sabéis, Turuta ha despegado. Animar a todo el mundo, joder, que venga y que se haga su programa, diga sus chorradas o sus no chan, tan chorradas. Y joder, aquí hay hueco para todo. Somos bellísimas personas y o ya sabéis. Así que la semana que viene estaremos, no sé cuándo voy a subir esto a internet. Pero bueno, si voy a decir que vamos a estar en fiestas de San Gabriel ahí haciendo un programilla en directo. Vamos a estar ahí tocando la, la vara un poco así que si queréis animaros y subir a vernos a ver cómo somos detrás de detrás de vuestro ordenador escucháis estas voces y decís como ¿Qué, qué guapos no serán pues venís y, y ya veréis si somos o no así que ya sabéis animaros a todo el mundo hacer programa venir aquí a, a al baseche gasteche de trápaga hacer un programilla y a ver si entre todas y todos hacemos una buena una buena Radio Libre, entropagarán. También voy a aprovechar para saludar, porque esto, claro, como se emite por internet, esto tiene una audiencia que flipas. Vamos, esto llega a... Fua. Porque en Marte no hay wifi todavía. Van a ir humanos ahora. Así que pondrán wifi y se escuchará desde martes si quieres. Eh, saludar a la peña peña que me escucha desde... qué sé yo, que me escucha, aunque sea por compromiso, eh, pero me escuchan desde Valencia, me escucharán desde Noruega, dentro de poco espero que me escuchen desde Irlanda barra Escocia, así que bueno, esa peña ya sabe quién son, y bueno, decir qué cojones, que se me olvidaba ya, este primer título, este primer programa, he puesto un título, no sé si va a poner título los programas o qué hostias voy a hacer, así que el título se llama, es Mindre Folclore Umej Hakore, así que el que lo entienda, pues enhorabuena. también que el programa intentaré hacerlo cada 15 días más o menos y bueno, hasta que tengamos ahí un streaming o alguna cosa para hacer en directo, ya eh, estamos poco a poco en progreso pues bueno se irán subiendo, ya como ya os he comentado antes al, al blog de Turuta y Ratia a mi blog y bueno en el Facebook también tenemos página, tenemos de todo aquí ya está a tope con la chavalería y con la tecnología Música Y bueno, a partir de ahora intentaré hacer programas más temáticos, igual con tipos de música o sitios, yo que sé, el Neofolk de Murcia. Un programa, por ejemplo, se me ha ocurrido ahora mismo, de puta madre, pues ya está. Me tiro aquí dos horas hablando de Neofolk murciano y fuera. Y bueno, así que espero que os haya gustado y si no os ha gustado, pues ya sabéis, venís y hacéis vuestro programa. Os dejo con sudor un trío toledano que hace así hardcore punk y así tal y bueno el disco se llama ganas de vomitar eh, y bueno eh, he elegido esta canción para el final porque se llama únete a los marginados y así que pues eso únete a los marginados ven aquí a tu ruta y ratia ven aquí con los marginados, los deformes y los apartados de la sociedad y hace una un puto programa de radio Así que venga Sudor, únete a los marginados Europeña.